De Daniel Tiger y Carlos Rotenberg. ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edward. Con una ciudad mejor. realización nacional. No quiere esto, no quiere, que la paz. Y El operador ya empezó el día del trabajador y no está trabajando, estudiando por ahí. Buenas noches. ¿Qué, qué feo. No sé qué es esto. ¿Es la radio sin ¿No? imaginarse la cortina. Grosso. Ah, andaba también esto. ¿Qué cosa? El auricular y ahora no. ¿Lo rompiste? No. Feliz día. Parece que estuviera para escuchando el... la radio en Y si me diera, estoy, estoy, parezco Perón en este momento No, pues no, nada que ver con... Feliz día No, Compañero. no no sé imitar Desde Del trabajo a casa y de, de casa pueblo. al trabajo estoy y hablando de menos mañana Pan hoy. para todos Cosas feas y baratas en cajas Para los trabajadores Felicidades Admi... Todo. ¿Administrador, usuario o administrador? Usuario Bueno me parece que, usuario... que no te pide nada Ah bueno Ahí está Windows Vista ¿eh? fa Uno de Vuela Y bueno Acá está Parodi Hablando del Día del Trabajador Pará Estaba haciendo las presentaciones sí Bueno dale Parodi El que habla más billy es el que está tratando de hablar un poco más porque es metido y no se puede callar la boca tiene esa picardía que le gusta a la gente que escucha el programa a la noche escuchaste un pícaro entonces está la gente como billy que te levanta el ánimo y la gente como parodi que te informa oh, parodi te informa de todo oh, sátiro billy ¿por qué? Hace, hace años que no soy el sátiro Mira, llegó uy. un mensaje ahí está entra parodi y le el mensaje -parky arroba esto es una joda ¿qué? Responde. Hoy, estoy, es el, hoy es lunes. Estoy yendo. ¿sí? Hoy es lunes. Sí. Día en que Lisandro Machain co-conduce el programa con nosotros. Ahora te lo leo el mensaje. Uh. Co-conduce el programa con nosotros y tendría que estar acá, sentado entre nosotros. Pintapete. Sí. Dijo. Y se quedó en no, casa. no, no dijo eso. No, Pintapete. Eh, al no llegar, manda un mensaje a ver si viene y eh, la respuesta viene de parte de su esposa diciendo, li duerme, de free. Hace más de dos horas que hijo de puta. ¿Vos? Ese sí que es un trabajador, ¿eh? Pero le, le tocaba hoy y hoy no trabajó. Desde las 10 de la noche está durmiendo? Yo y ya creo se que ni cuando iba a la primaria me dormí a las 10 de la noche. Eh, Debe haber rezado antes de ir a, ir a dormir incluso. <ríe> para El otro día estaba estaba fresquito. A mí cuando me, me pega al fresco sí. tengo mucha frazada encima. Y es domingo y me acuesto más o menos temprano, a veces... Hablando me... de eso, me estoy muriendo de calor. O tarde y hace frío, sí. me, me, me agarra como el, el rememorazo del colegio. Entonces me, me veo, digo ahí, cuando digo, puta, ¿hace cuánto que no, no le rezo a nadie? ¿Te si rezabas cuando ibas al colegio? Que, no, y en una época te, te, como que te, te, te, te batían fruta toda la semana, te complejaban con Dios, sí. y vos como que le debías algo a Dios. Ah, yo pensé que rezabas para que te vaya bien. No, no, no como me bastaba con aplicarme y listo. Nunca una mejor respuesta Pero bueno, entonces me agarró ganas de rezar Pero ya me había olvidado casi Me sabía partes y partes no Me quedé la Ave María con el Padre Nuestro Cualquiera, o sea, si Dios se ofendió fue ahí Mati nos está clavando los temas Un tema le, le, le tira el Rey. a este <risa> Sí, es el, el, el Rey electrónico Mersa de los noventas Exactamente eso Es el Rey que no te gusta sí. Si pones en... en... En Google, rey electrónico Mersa de los 90 te aparece esto. Está bien. ¡Ahí estamos! Ah, claro. Con Está la excusa, pero ¿Qué? ¿Por qué no pone folclore? ¿No te... somos, ver, pues somos más versátiles de lo que parece. ¿No tenemos un día, un día, un tema para rememorar el, el Día de los Trabajadores. No, no nada. ¿Por qué metieron el locro en el primero de mayo? Mati, vos que está trabajando hoy, ahora Que ya estamos técnicamente en el Día del Trabajador ¿te, ¿Te van a venir a linchar o algo? No Ahí está, se puso un clásico Sabotage, Billy Sí ah, Sabotage hab Había una película que se llama Sabotage Bueno, y un tema también Ajá ¿Sí? Qué de los Beastie Boys Hoy no me gustan los Boys. Vamos al año 1994. Uh, el Mundial de USA. USA. El mundial de USA, pero... La, mascota además, de la el perrito. En USA... La Pachamama. Que... La Pachamama. La la, ya me me voy, que te muero la señora. Y e Communication. El cuarto disco de los Beastie Boys. Año 1994. Me acuerdo. Sí, ellos arrancaron en el 96, y, en el 86. Ya tenían como nueve años. License to ill, sí, licencia para no. enfermarse, para enfermar y Ponele. tres discos más tarde, o sea, en el cuarto tres vuelven al, al, ill. al ill, sí, solamente Ill ill la. Il communication, ¿qué significa qué? Eh, comunicación enfermiza. Sí, La agregué. Sí, no me gustó la enfermiza. La enfermiza. Sí, bien, bien visto Sí. Enfermiza. Eh, sí. En ese año que debe estar muy bueno el disco para que nosotros estemos hablando final, de este disco sí. para que a Martín hable de los Beastie Boys ¿por qué? ¿te gustan? obvio ah bueno vale. para el, que Marisa hable de los dentro Boys. De, del disco ese de The Communications entre todos los temas que había vos elegiste estaba, estaba sabotage ¿sí? que un clásico era un tema diferente porque no era rapeado sino era más rockero más parecido a lo que decían los Beastie Boys En un principio, antes de grabar el primer disco, cuando grababan esas cosas así media hardcore. Cuando eran sacada, buenos. Cuando eran nada, no, cuando eran unos loquitos de la cabeza. Ajá. Spike Jones, lo llamaron a Spike Jones para que dirija el clip. O sea, y Spike Jones creo. El mejor videoclip de la historia. Así nomás. Así nomás. ¿Quién lo dice? El mejor dice? videoclip de la historia. Por si no lo recuerdan, es uno que. Es una mezcla, son, los, los personajes son parecidos o sacados, parecen sacados de, de, de División Miami o de películas de los 70 y está hecho como una, uno de esos policiales de la década del 70. ¿Pele? Sí, ah. ¿Ubicas? Sí, unos policiales de la década del 70, que tipo de División Miami, mira cómo te escuché. Ah. Me estaba Sony Crocker. No, Sony Crocker. Sí. No, nunca nunca me acuerdo historia. cómo se llama el negro. Vos eh, negros era Sonic y más. No sí, sé, pero ¿cómo no. se llama? Mal? No sé, no sé cómo se llama Te lo bien, averiguo así. Yo sabía, pero no me lo olvidé la que averiguo. ver División Miami Nueva, ¿se llaman igual? No, no, se llaman cualquiera y cualquiera Ah, pero entonces ¿por qué. bueno, en fin Porque es la División Miami Claro, sí, División Vicio Sí, by, by, Miami, ah, sí, Miami Claro. No, no tiene sentido ¿qué? Ah, mira. No. Es la División Vicio no Por eso, Vice, Miami Vice. era Miami Bice, pero era playa, playa maldito. No. Era como Reyne negro, y ¡Eh, Miami Vice! Entonces era como si fuera la playa de Miami. Yo lo hubiese traducido así. Si hubiera que tradujerlo, yo sí. lo, lo, lo tradujía así. Quedaba reina, gente. División Miami. La playa de Miami. 11 años después de esto, Uf, el acá, mejor cerquita, En el mejor videoclip de hace historia. Hace un par de años, 2005. Una banda, es que está una banda de Berlín una banda de Berlín una banda de Berlín que se llama The Boss Hoss una banda de Berlín que se llama The Boss Hoss que se dedican a interpretar temas de Hip Hop y de Pop pero Ajá. son alemanes ellos tienen una, una vuelta claro, sí, pero los hacen en versión country música country y americana alemana haciendo sí, no. sí. sí. música el Führer estaría orgulloso <risa> no, los mataría, Ajá. los colgaría Te de los huevos grande. En Tangensen. En Así, bueno. Vamos a escuchar a Bisti Boys y a vos A los dos. A los dos, haciéndose abotalles un poquito cada uno, lo comparten al tema, se lo tironean. Eh, ellos, los de vos se define como una banda trash, sí, no, country no. trash punk rock. Country trash, trash punk rock. Así que vamos a escuchar sabotaje Por los Beastie Boys y por The Boss Hoax Ahí, todo medio mezclado uh, Ah, este es, es conocidísimo no. Hasta yo lo no sé este de los Beastie Boys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 La cortina porque estás cantando. Vuelvo a escuchar el partido. No puedo el auricular. No puedo escuchar Tarariana Matías. ¿Puedo? Yo no tengo absolutamente nada para decir. Yo prefiero escuchar música. Antes Yo también. Ver. No, no, porque sí. No se puede. Ya está. Está visto en radio que hablar al pedo no es una cosa muy radial. No se puede comentar así sin saber nada hoy en día, porque siempre alguien te tilda. ¿Eh, vos sos, te recibiste de opinólogo? lleno de gente que habla y dice y no porque él sida esto porque él sida el otro no porque bailando por un sueño no porque el jurado no porque la crisis no porque el, el pseudo atentado viste eso que no se sabe si es cualquiera tenemos un presidente tan mencho que lo tienen que ir a atropellar en camión en camión con qué sé yo con bulones tenía no sé cualquiera el país está fallando a la regla número uno de yolkipalki no nombrar al presidente Y a nadie que tenga poder. Por eso nombramos a Javier Arriza Balaga, a los reyes, a todo. Porque acá no poder, ¿viste, este Este sábado. Este sábado. ¿qué hay? ¿Qué hay? Posta. ¿Qué hay? Posta. ¿Qué hay? Posta. ¿Qué hay? Posta. Posta. ¿Qué hay? Posta. ¿Qué hay? P ¿Qué el 5. El 5. Eh, sábado 5. Me leí todos los mailol. Una nueva. <ríe> todo. Una nueva. Menos, menos el de Maxi. Una nueva Julky Party, una nueva fiesta de Jokie party Ahí en Zona 79, en Sarmiento 1039, sábado a partir de las 12 de la noche, con... Con... ¡Sorteos! No, ¿qué sorteo? ¡Sorteos! No. ¿Va a tocar Matilda? Stripper, bill en Bola. No, por favor. De, de, a, la, a las 12, y, no. Si llegás al, antes de las 12, sí. Oh, 11 55, mil en Bola. Para todo aquel que realmente le interés llegar temprano En bolas con mili. Para que se lo replanteen el hecho de llegar temprano Nunca hay que llegar temprano A la fiesta hay que llegar tipo una, una y cuarta Ah, está bien. está bien Está bien Una y media ya nos estamos empezando a asustar Puta, no viene ¿Dónde estarán? Sábado 5 entonces Este sábado Matilda en vivo Matilda, y después... la gran banda pop Y después fiesta disco Podríamos pasar un tema de Matilda hoy en la chucaya. Sí, Puesta. Viste con cualquier excusa. Sí, sí, sí, vamos. vamos. Hablamos un poquito de vamos, quién es Matilde, cuántos <risa> integrantes hay. Son dos. Ya le vamos adelantando. Sí, ya que no va a estar Nacho mañana, porque mañana nos hacemos la rata y no venimos a trabajar. Nos vamos llamar a llamar al celular ratos? a ver si está despierto y le preguntamos que, que hable sobre Matilda. bueno Así está... que, sábado, zona 79, <risa> Sarmiento 1039. No, 37. 1037. 1037. 1037. 7. En el ex cine porno. En el ex cine porno. Usted no me se acuerdo acordará. cómo se llamaba ese cine? Habrá que preguntar ahí. Porno, como todos. Porno. Fiesta yo que me tira. Fiesta. No, o sea, música disco va a haber entre los videos instructivos para aprender a bailar música disco. Así que si no sabes bailar música disco... Que a que y Ah, oh, qué garrón. Pero yo no, no sé bailar música disco. No voy a ir a una fiesta disco. anda Vas a Porque aprender... todo el tiempo... Vas a tener instructivos de bailar música. Aparte ahí. va a haber profesores de salsa. <risa> no, pues, Mirá, pues, ¿no? Ahí. A, a cualquier fiesta te sale uno de o un profesor de salsa. Y te sale ahí, y se mueve. Menos todo. Me, no. oh, yo voy a llevar profesores de salsa. No, no, no. No, si tenemos plata para pagarle un profesor de salsa, le pagamos y ponemos un par de minas en bola bailando. Ah, el sueño de todo. Ch Charlie lo un hizo, Charlie lo hizo. Un par de jaulas. ¿El de, sí. de sinapsis? Sí. Sí, sí, sí, y hizo. el ahí pagó dos do zorritas, una zorrita, no me acuerdo, una de las me contaron que fue mortal. La música pasó en un segundo, plano, un tercero, con ¿no? eso, eso, eso que iban y venían. Esta semana, ya que tenemos tres días nomás de programa, porque Puta, mañana no vamos corto. a estar... No ¿Qué no perdemos? La radio, ¿Qué, que nos no no perdemos el martes los alemanes los canadienses qué no perdemos? El no, nos perdemos martes ¿Mayaps? no nos perdemos australia y nos perdemos a nachito eh, nos voz. perdemos Sí, eh, perdemos un montón pero bueno te pierde. lo que vamos a hacer es arrancar ya con el disco de la semana después al final vamos a poner otro tema claro. si pueden escucharlo más o de menos sentemple. cuatro temas te lo escuchás en una semanita y Decís bueno sí si te lo vas a piratear o si te lo vas a comprar o si te chupa un huevo y no te lo pensás bajar ¿Hace cuánto que no te comprado un disco? Un año. Ah bien, no tanto. No Máximo Park es la banda de la semana. Otra banda de dónde, Billy? De, de Inglaterra, no, de Inglaterra. ¿Cuándo nos tocó la canada? semana pasada no el pasamos canada. el disco de Kaiser Chiefs, ahora el de Máximo Park, dos bandas que aparecieron juntitas hace tres años. Ah, ¿es nueva. Sí, son nuevos. El New Brit Rock llamémosle sí. que aparecieron juntas hace tres años tuvieron más o menos el mismo éxito pero ahora parece que kaiser Chiefs está apuntando Opa. un poquito más arriba y máximo se está quedando un poco más aunque a mí me gusta más el disco de máximo Pares. obvio si se está quedando atrás te gusta a vos el disco se llama our early en Pressure, no, nuestros placeres our tempranos er er Earthly. No. Pronuncié para el culo. Nuestro placer es lejano. Cosa. Our earthly pleasures. No, nuestro placer es terrenales. ¿Sí? Ah, earth, Earthly. Y vamos a escuchar Our Velocity, que es el primer tema, el tema más conocido, el primer. Obvio. De... ¿Conocido por qué? Por un parodi. Un redigón. la blogosfera, y un, loco. y un faristoco, tal vez a machine, chisel me down until I am clean, I buy books, I never read, and then I tell you some more about me! <laughs> Beneath the concrete there's a sound, a muffled cry below the ground, there is a poison in the air, a mix of chemicals and fear, my are just punches, I'm not sure Commitment when I'm somewhere in between Never, never try to gauge temperature When you tend to travel At such speeds of velocity Is it cold where you are? Time of year Numbers hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict, I was serene. I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? The devil's wheel revolves, but it needs to be reset. Never, never slide against temperature when you tend to travel at a tell me. Valkia y apoya al Monseñor Beasoto. ¿Y qué? Oja ta De sharki sharki sharki sharki sharki sharki palki Vamos a bailar ritmo fatal De sharki sharki sharki sharki bien. Mira tus pies en el piso, tu baile es cualquiera Sube bien esa radio y déjate llevar Vamos a bailar ritmo fatal De sharki sharki sharki sharki funky palki. Vamos a bailar ritmo fatal De sharki sharki sharki Y palki Cuantas veces soñaron con este aire de libertad Sube bien esa uh, radio y déjate llevar Vamos a bailar, reímos fatal. tal le Shaki shaki shaki palki Vamos a bailar, reímos fatal tal le Shaki shaki shaki palki Deportes palki Basta de deportes En chodki, panki, bambastel, deporte En chodki, panki, bambastel, deporte <stans> Que talu, muy buenas noches mi querido radio Escucha De la telefonía audio moderna De la radio muy lucha noches queridos, encontramos esta de semana deportiva llena de cosas, cosas para contar, cosas para decir, cosas para sentir porque el deporte es vibración, sentido común, sentido común que nos lleva a hacer las cosas maravillosas, es forzar el cuerpo al límite, este arte maravilloso que es ver los músculos, friccionarse, hombres tocándose con hombres, mujeres gimiendo entre mujeres, es un espectáculo hermoso el deporte que nos llena de transpiración, nos llena de alegría orgullo por nuestros hijos que llegaron más lejos que nosotros, sí porque la esperanza siempre nace Nuevo Día, siempre un deportista sin cerebro, con ejemplo, de capacidad práctica, Con sentido de la vista, con sentido del olfato, con todas las sentidos a flor de piel señores Porque el deporte se juega con inteligencia, con técnica, con tantas cosas que ya no sabemos cómo es el deporte El deporte es una ciencia, ya hablaremos más de eso Muchos especiales queremos verte todo el año Porque ya empieza el micro deportivo mejor, mejor informado, mejor, mejor inteligente Más con más cosas Comienza la emoción Desde ahora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 Sin sí, más paparuchadas y con el micrófono al aire todo el tiempo, sin yo haberme dado cuenta de las cosas que he dicho. Pero no le importa a nadie porque en este momento en lo que yo diga el todo el sentimiento es pura verdad. No me importa tener que decir, eh, eh, eh, ni escupir a nadie porque la verdad es clara, señores. La verdad es una sola No existe un micrófono que se apaga porque existen las mentiras que se callan. Por eso llevamos a la primera noticia. A la primera noticia y por la día que llego de este modo. Tenis de la Asociación Profesional de Tenis. Guillermo Cañas ofreció ser su característica entrega en la final del torneo con de godó ¿Qué que poco pudo hacer ante un inspirado e imparable Rafael Nadal, quien lo derrotó por 6-3 y 6-4. Oh, estoy totalmente pillado, no sé qué voy a hacer. ¡Ah! ¡Qué frío! Ay, este resfriado va a acabar conmigo. ¿No hay ninguna solución? La solución la tienes tú. Tómate un sobre de Bisolgip Grip y te sentirás como nuevo. Yo también lo tomaba. Y aquí me ves. No conduzca mientras toma este medicamento. Puede producir somnolencia. Consulta a su médico farmacéutico. ¿Visual Grip? ¿Para los síntomas del resfriado? de tomarme un bisogrip señores un bisogrip que en estos tiempos que cambia el clima cambia todo cambia todo sí señor cambia la realidad pero la realidad para nada no cambia Nadal ah, sigue teniendo la misma prestancia la misma fuerza la misma garra el mismo grito de guerra señores Nadal ah, sigue siendo imbatible en el polvo no hay polvo que le gane al gallego no hay gallego que le venga el polvo señores polvo polvo polvo quedó hecho caña señores que ya no puede que ya no puede que se quiere pero no puede intenta pero trata trata pero no puede Olo pero está ángeles. dando un montón de guerra pero si fue otra vez las que sé yo que quedaba victoria de Nadal, el polvo de ladrillo que no parece rival no tiene rival no lo encuentra rival pero esta semana se verá la... en un impresionante partido nunca antes visto de mitad polvo de ladrillo y mitad pasto señores se enfrentará con roger pérez también písima se van a ver bueno de titanes ruego de egos ruego de millones de dólares ¡BALONCESTO AMERICANO! Los Toros de Chicago barrieron con un contundente 4 a 0 al calor de Miami con 11 puntos de noción y los Toros vencieron 92 79 al equipo del Come Hamburguesa, Shaquille Los Vaqueros de Coway... Cowboys, Vaqueros de Dallas cayeron 103 a 99 ante los Guerreros del Estado de Oro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 Partidazo, partidazo, por fin fueron barrios de los malos, señores, los negros, oscuros, viejos, llenos de plata, perdieron ante los más o menos blanquitos, con poca plata o con no tanta plata, donde jugaban el e y Jordan orden demostrado que con juventud, con garra, con fuerza, con musculatura, con deseos de ganar, con hambre de guerra, señores, no hay hambre de guerra que no se coma, aún con hamburguesa lleno y abarrotado de dinero, con sus autos grandes, americanos poderosos y sus peles de tamaño promedio, pero compensados por esos autos millones. Perdieron los malos Señores, ganaron los y Los Chicago Bulls Torneo, clausura, maquinita Los equipos rosarinos a una semana Del clásico, recuperaron la memoria Y cayeron ante sus rivales, entre los 12 se comieron Seis goles, y no marcaron ni uno solo Canallos y leprosos simularon esta derrota Para y como al punto al clásico partido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 Que no va a existir como tortura para como punto del clásico partido, señor. Acá hay cosas claras, hay que dejar las cosas en claro. Este es el partido decisivo del año para los dos equipos. Se enfrentan en un clásico duelo que nos tiene cansado a todos. Pero esta vez no hay bueno no hay puntos, señores. Hay solo bancas, no hay bancas, hay solo puntos, señores. Se juegan nada. Llegaron los dos mal. No hay uno que va a ganar. Por mí pueden terminar empatados, por mí puede ganar uno o el otro, pero esta vez no se salva a nadie, señores. Mal fútbol, mal fútbol para Rosario, señores, y sin mediaciones, porque no hay verdad que. Llega así, señores. El clásico está devaluado. ¿Devaluado por qué? Porque no queda nadie de interés. No hay nadie que tenga más en ese partido, donde solamente quedó la resaca de la resaca de la resaca. Son verdaderos carayas, gente mala jugando al fútbol. Son verdaderos leprosos, gente que se está cayendo pedazos jugando al fútbol. Esa es la realidad del fútbol rosarino. El de la mamá patria. Barcelona venció hoy por 1 0 el Levante sin mostrar ningún brillo y gracias al polémico gol de Samuel Eto, esto fue ayer, con lo que retuvo el liderazgo de la Liga Española en su 32 Segunda jornada, el Sevilla está a punto al Barcelona y el Real Madrid a dos. Llegó el momento de cambiar el auto, acérquese a nuestro showroom y rum, rum, rum, váyase en uno nuevo. 30 años de trayectoria marcan nuestra parábola. En Automotores, piense siempre en Justiniani y en presos. ¡Se despidió el fútbol italiano, ¡No, señores. ¡Qué barbaridad! Y ahora queda definirse el fútbol de la madre patria que va por la fecha 34 y todavía no tiene un campeón decidido. Ricos y pobres se pelean en el clásico bastante. Se pelean en Italia, temporada Italia menos madre patria. Se pelean por quienes la tiene y la verdad, los millonarios del Barcelona, los ricos del Real Madrid, pero están los de Sevilla que están dando la lucha, el Sevilla de Maradona de aquella época, con los grandes, con ese rumano y con ese polaco, señor. Volverán a la vieja Gloria a jugar al Barcelona poniendo plata, o Real Madrid comprando árbitros. Lo sabremos pronto porque Messi, Messi está ahí, nos interesa. Porque siempre hay un jugador argentino metiendo la gambeta ahí diciendo, importen el fútbol allá, porque nos interesa verlos cómo les va y cómo se sienten. No sé por qué tenemos La piscina está lejos señores. Fórmula 1. El equipo de McLaren Mercedes está estrenándose en el circuito de Cataluña con el español Pedro de la Rosa Al volante con un renovado alerón delantero en el MP422. El nuevo alerón delantero cuenta con una pieza extra que une los dos extremos del conjunto pasado, curva por encima del morro del monoplaza.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 desde la ida de Fangio, que no se ve una evolución tecnológica tan importante en la Fórmula 1 señores, imagínense lo que el MP4.22 puede hacer señores, ese cosito agregado delantero, el coso, que era el coso muy parecido al otro, pero ahora tiene una pieza más señores, el alerón delantero ahora sí vamos a ver carreras vibrantes vamos a ver que el alerón está distinto señores, que los autos doblan distinto que la gente se va a pillar y decir ¿por qué Marlboro? ¿por qué McLaren? ¿por qué esto tiene ese adelanto tecnológico? y así la Fórmula 1 se pone picante, como siempre, es picante para saber quién ganará, picante para que, a saber quién sale segundo, picante para que salte el tercer fútbol argentino el equipo de Ramón Diego ganó ¿no? y es puntero con una luz de cuatro puntos sobre el boca de ruso que empató el burrito no jugaría en el postergado de los mulchionarios ante el Zabalero en la semana por la Libertadores enfrentan a golpe y ruso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 Sí, lo ve el burrito borracho Ortega, está que toma, que no toma, que puede jugar que no puede jugar señores, que una botellita de vino, que se va al canto bar, que él sabe lo que hace y le dice a Ramón Díaz, che puede jugar vieja, Y Ramón Díaz que no lo deja, Ramón Díaz que le da un partido, no le da un partido lo saca, lo pone, hasta así el fútbol argentino, no tiene nivel, no tiene categoría nosotros nos emborrachamos con chapá y nosotros nos emborrachamos con vino, pero no importa, no tiene que ver con lo que toma señores, tiene que ver con la calidad de personas porque el fútbol argentino tiene gente mala señores gente con poco nivel cultural y así no vamos a llegar a nada, pero grande como Ramón Díaz, eso sí que le ponen gracia y cultura al fútbol, porque le ponen la pica, la pelea, la sabrosidad, el lenguaje bucal, todo metido en el fútbol, que da millones, millones, millones de alegría, algunos pocos argentinos que tienen que poder entender el fútbol, sin darse cuenta de que no es solo más una pasión, señor, y otra semana otra vez el mismo duro de siempre, La Volpe versus Ruso, que ya nos tiene cansado, porque La golpe se fue de un lado y se fue para el otro, y el otro se fue del otro lado, y el otro lado, por eso se enfrentan los equipos, cuando tenían los equipos cruzados, es una realidad que interesa al país, porque no tenemos más competencias. ¿Qué es eso, ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues mejor que lo vas a ver, porque en Ellacuría Ópticos hemos preparado una promoción increíble. Montura, más lentes monofocales orgánicas con tratamiento antireflejante y antirrayado por solo 60 euros. Y solo hasta fin de octubre, Yacuría Ópticos, Gregorio de la Revilla 15.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 de pasteles haciendo Crawl Babies y ahora vamos a escuchar Arcade Fire haciendo No Cars Go y siquiera en otra banda de Canadá Dream between the click of the light and the star of the dream between the click of the light Sí, para, para la gente de Georgie Pali. ¿En serio? Posta, ¿eh? mi, mi segundo año consecutivo Si sí, la pero, vida me da alegría, Grabate amigo. algo, hazte un par de entrevistas ahí En que ya no queda nadie En a ah, González nomás ¿Y ¿Quién? En Kili González Un saludo para George Pali que soy González Y no, hacelo enojar, hacelo enojar al Kili que te putee Me va a meter una patada sí pero te putea, después te pega, pero primero te putea Les Lo que a nosotros nos interesa es que te putee un poco no, Yo quiero llevar la cámara Para después hacer imágenes propias, viste Lleve La mía, la la la, la peor te pagan. Hoy es el día de Canadá no hoy no, todos los lunes. En realidad. Por eso. No solo voy. Estaba esperando yo. Pasaba Arcade, F lo que pasó fue Arcade Fire, yo que es una banda de Canadá, que canadiense el jueves. Sí. Que ya les dije lo postulamos como el disco del año, el disco de Arcade Obvio. Fire. Sí. Neon Bible se llama. No puede ser tan bueno, dice pero mí. hoy no puede ser tan bueno, sí. No. ¿Sí eso? Vamos a traerlos para la Yorkie Fiesta, que... sí, ¿no? Vos vas a tener que esperar Como 20 años para que los temas que a vos te gustan se vuelvan super hit en Fiestas Berretas y ellos estén re viejo y degradados y vengan a hacerte un River, una cosa así. El otro día leí sobre los hits que no fueron hits, pero que ahora uno ¿Sí? los vive como si fueran recontra hits. Claro, está bien. Un montón de temas, por ejemplo. En fiestas ochenteras, como las nuestras, ¿no? las de sí. Esta ciudad es muy ochentera. Sí, no, ¿Y ahora, se 80? ahora, ¿se volvieron? Están todos los giles queriéndose prender de los ochenta. Bueno, en fin. Eh, entonces, había, había temas que a lo mejor llegaron al puesto número 70. Del Billboard. Del Billboard. Y ahora vos los escuchás y decís, ¡ay, oh, qué, qué bueno haber vivido en los ochenta para escuchar esto! Y no te lo ponían en ningún lado a esos temas. Pero hay otra cosa. Y pasa, y... Y pasa eso. ¿eh? Y pasa eso. Y me da bronca. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo, yo, yo quiero bronca. saber un montón de, de, de, de otros temas de Tear for Fear que no son los temas de Tear for Fear que pasa. Quiero acordarme de, de, de los otros, de lo que decía, uy, este no, decía... Ah, creo que antes la gente escuchaba más un solo tema que ahora. Ahora la gente te escucha más el disco entero. Ahora vienen como cinco hits por, por CD. Y antes sí. era uno solo, dos. Y ahora creo que es más, más restrictivo. Para, por ejemplo, Black que te tira 5-6 <risa> hits Después todas Pero las estrellitas que un poquito. Te, Todas las estrellitas te tiran 5 o 6 hits. Las pelotas, se exprimen los discos, los hits de verdad es uno, el primero, el segundo, sí. como mucho. Los otros han tirado de los pelos. Broken Social Scene, ¿sí? Ajá. Una escena Bro social rota. Fua. Es el nombre de, de la banda de vi? Canadá de hoy. Vamos a escuchar un tema que se llama "Star Song", que es de un disco que tienen del 2002. ¿sí? You forgot it in people. Siguen haciendo discos esta gente. Sí, sí, siguen. Son de Toronto y están me muy metidos en Canadá. ¿Cuál es en la Canadá? capital de Canadá? Toronto, o Ontario. Ontario. Bueno, no para. Toronto, Ontario me suena a, a Toronto dicho al revés, pero mal, ¿no? Tienen, tienen su Ontario. Canadá tiene Ontario. En Canadá, en Toronto hay una escena de rock independiente muy bueno, Yo a mí me agarro una cosa con los canadienses, porque parecen buena gente. ¿no? Pero una vez me vino a la, a la cultural, nos trajeron un canadiense de visita. Pero una historia de vida de Billy. Y el guacho dice, ¿y ¿cómo cómo juntaste plata? Nosotros se lo decíamos en nuestro limitado inglés. Hey you, Johnny. Oh no, no es muy canadiense How you collected the money, money to, to, come to come here, to, here Argentina. to Argentina y dice y ok, okay let me see eh, some weekends I cut the grass for my neighbors so then I took the money from the cutting grassing and and came back to Argentina o sea el tipo vino come acá back, no, sí, come, come to Argentina se o sea nos vino acá cortando pasto o sea cortá pasto, ¿a dónde llegás acá? qué barbaridad Y el jardinero Cruz llegó al Inter. Ay, me una otra historia distinta. Pero me dio bronca con el canadiense que viene acá con su dólar cortando pasto. te dio resentimiento. Sí, eso. Ah, estaba contando de Toronto. Toronto tiene una escena de rock independiente que son todos muy amigotes. Sí, entonces, sí, entonces unos invitan, eh, venía a cantar en mi banda un par de temas. Bueno, eh, vos venía a tocar en la mía, bueno, y así. Y entonces esta banda, Broken soy dancing En todos los discos tiene un montón de gente invitada gente que son conocidos son muy conocidos ahí pero que a lo mejor para. en otros lados no y vos sabés o encontraste vos este toca acá y te, te cuento eh, en su disco tocaron gente como fist que los vamos a presentar en algún momento o eh, algunos de los miembros de una banda que se llama metric o oh, my first and the Gimmies. no esos son los de no effects oh. Una banda que se llama Metric, que tiene una cantante, que es una chica que se llama Emily Hayes. Me gusta, me gusta como para, para recontra Recontrabuena. ¿Sí? Tengo, tengo un oído para.. Metric. ¿sí? Para las aspirantes a hoy Vamos a escuchar entonces Broke Social Sing de Canadá haciendo stars and songs. Mm.